El partido estuvo muy peleado, ellos eran un equipo que jugaban por abajo, pero lo decidimos sostener y bueno, pudimos sacar una ventaja un gol y ahora aquí a jugar allá y vamos a cerrar la serie. ¿Hablaron algo con el técnico para no salir desesperados a buscar el partido? Muchas veces uno se apura y de contra te pueden convertir, ¿no? No, eh, lo que nos dijo el técnico que bueno ellos juegan por abajo, que juguemos tranquilos, que salgamos de nuevo a buscar la victoria, y bueno, salimos. Pudimos jugar bien y bueno, pudimos sacar la victoria. No, hoy no se te dio el gol, tuviste un cabezazo en el palo, después una del lateral que la punteaste, ¿no? Sí, el arquero, bueno, en esa, la del corre, me la, me la sacó, bueno, y me quedó un poquito de amargura, pero bueno, vamos a ir intentando y algo ya vaya. Eh, Tommy, ¿vos crees que este 1 a 0 alcanza como para la revancha? Eh, para mí, para mí sí pero igual allá hay que ir, hay que entrar concentrados quedan 80 minutos más y en 80 minutos puede pasar cualquier cosa